Bueno, Pali, cortito para comentarlo y después vamos a explayarnos un poco más, pero no lo quise comentar ni más temprano porque estaba esperando una confirmación por parte de algunos funcionarios municipales. Sí. En el, este, en el temario que mandan la gente de prensa del Consejo Deliberante, hay un proyecto de ordenanza presentado por Paula Grotto, la viceintendente a cargo del Ejecutivo, para bajar el precio del transporte público de pasajeros. Bajar. eh a, si vos lo pensás así decís eh bueno es importante ¿Sí? es, es, por lo menos para conocer el qué, digamos cuál es la idea bueno ese proyecto es un proyecto largo donde da la historia de de todos los aumentos del del del emtu desde que se asumió desde que comenzó a, a funcionar hasta ahora y el, el el último precio de boleto está en ciento cincuenta y pesos con setenta centavos para el boleto general. Después es un poquito más barato para jubilados, pensionados y, y este, sobrevivientes de Malvinas. Y por supuesto el 100% de subsidio para el escolar, que cuesta cero. Sí. Ahora la propuesta, según el, la nota que mandó la, la, la viceintendente a cargo del Ejecutivo, Paula Grotto, es bajar el precio a 120 pesos. Bien. De 151 a 120. Nosotros quisimos, empezamos a preguntar, Primero a Paula Grotto no contestaba, le preguntamos a Manuel Alfayate, el gerente del EMTU, uh -huh. él no estaba enterado de esta situación, estaba averiguando y eh, nos comentaba que esto es una decisión del directorio, o sea, cuando se deciden los precios, eh, bajar o subir, es una decisión del directorio. Que Él no estaba al tanto y que estaba averiguando desde el momento que nosotros le consultamos. Bueno, eh, lo concreto es que hay un, eh, en, el, en el temario de hoy, hay un proyecto de ordenanza para bajar el precio del boleto a 120 pesos. 60 pesos para jubilados, pensionados y, y este, sobrevivientes de Malvinas. Sigue el boleto estudiantil en cero por el subsidio al 100%. Eh, le preguntamos a Paola Grotto y nos contestó así, literalmente, no, nada que ver, o sea... una cosa insólita, que se mande un proyecto así, tan importante de ordenanza de bajar el precio del colectivo, y los propio, la propia persona que hace el proyecto o que firma, te diga que eso no es así. Bueno, eh, queríamos comentarlo hoy más temprano, esperamos que sea tener una o dos respuestas de funcionarios, pero lo concreto es que hay un proyecto para bajar el precio del boleto de transporte público de pasajeros en Santa Rosa a 120 pesos. A las 10 de la mañana, cuando arranque la sesión del Consejo, veremos cómo se desarrolla todo esto. Pero por lo pronto, esa es la noticia. Desde el Ejecutivo, ahora a cargo de Paula Grotto, quieren bajar el precio del boleto a 120 pesos. Eh, qué raro, extraño, Mauro, todo Rarísimo. esto. Porque... Rarísimo de donde lo mires. Sí, porque si vos decís que está el proyecto, pero Paula Grotto lo niega... ¿cómo? Lo niega Paula Grotto y el director, o sea, perdón, el gerente del Emtu, sí. que debería estar... En este... avisado de esto, dice que no sabe nada, que se entera por nosotros que le consultamos vos. o sea, algo rarísimo, vamos a ver cómo se desarrolla esto pero la propuesta está veremos si se trata o no se trata claro, bueno hice rápidamente la cuenta eh, quiere bajar un 25% Mauro el bueno. precio del boleto eh, de colectivo en la ciudad de Santa Rosa el proyecto ese que, veremos si ingresa hoy o no eh. veremos la verdad es que este, estamos preguntando también a otros bloques, a claro. ver si lo han leído sí. este pero bueno el, el proyecto está veremos si esto este, fluye o no fluye pero el proyecto está bueno bueno Mauro dale rato, eh, más, más vale más, cuando más. tengas más detalles de todo esto ampliamos dale Pali bueno hasta luego eh, Mauro Montero nuestro cronista de exteriores contándonos esta situación insólita extraña rara eh, que está ocurriendo en el Consejo Liberante con el orden del día que